A través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Así que bienvenidos a todos y a todas a otra semana más de puro metal pesado para esos amantes del género musical que mueve nuestros corazones. Bien. Estamos transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion, metalpr.com. Recuerde que usted puede sintonizarnos simplemente entrando directamente a la página de metalpr.com. Le da a radio y ahí aparece la barra, le das play y nos puede escuchar directamente desde la página. Pero si usted tiene la aplicación de TuneIn, pues a través de TuneIn también puede buscar metalpr.com y podrá escucharnos a través de TuneIn. Así que por cualquiera de las dos vías puede sintonizar MetalPR y Heavy Metal Bunker Radio Show. Estamos transmitiendo también simultáneamente con MetalPR a través de la a v a n z a d a m e t a l i c a n e t Que se ha encadenado con nosotros efectivamente desde la semana pasada. Así que aquellos que sintonicen la avanzada m e t a l i c a n e t también podrán escuchar Heavy Metal Bunker, ya que Metal PR y la avanzada metálica están transmitiendo hoy domingo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Simultáneamente desde la República Dominicana. Así que bienvenidos a todos esos hermanos dominicanos que les apasiona el metal pesado. Pero también durante la semana vamos a estar retransmitiendo a través de otro grupo de emisoras hermanas que se han encadenado con nosotros. Entre ellas tenemos a c e s a r Radio Rock directamente desde Bolivia. Tenemos a Salto Mata Radio Rock directamente desde España. A Metal Corrosivo desde México. Frecuencia Online Radio desde Buenos Aires, Argentina. César Radio Rock The Classic desde Bolivia. Radio Enigma desde Chile. Y también tendremos a e Spectro FM 98.8 desde Corrientes Argentinas. Estas emisoras durante la semana estarán retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show en diferentes días, diferentes horas, en diferentes circunstancias. Así que. Estamos volando sobre Latinoamérica, el Caribe y Europa con Heavy Metal Bunker Radio Show. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas estas personas que estarán escuchándonos, ya sea durante la noche de hoy o durante la retransmisión durante la semana. Bien, ya comenzamos, comenzamos con nuestro despegue. Y lo comenzamos con nada más y nada menos que con la banda finlandesa Thunderstone. Thunderstone、eh, lanza en el 2002 su álbum debut, que lleva por nombre el mismo nombre de la banda, Thunderstone. Y de ahí estábamos compartiendo con ustedes el tema Me, My Enemy. Un bandón del power metal bueno de Finlandia. Es una banda que. No se escucha hablar mucho de ella. Sin embargo, en Europa, pues tienen mucha trascendencia y son bastante reconocidos. Así que comenzamos con Thunderstone de su álbum Thunderstone del 2002. Hoy vamos a tener、eh, muchas cositas clásicas, pero también vamos a tener algunas cosas nuevas que han salido. Y vamos a tener varios cumpleañeros, ¿sí? varios、eh, álbumes que han estado de aniversario durante esta semana. Vamos a estar、eh, sonando algo de ellos aquí. Así que vámonos rapidito. Vamos a comenzar con uno que el pasado jueves estuvo en su 30 aniversario. Uno、eh, de los álbumes más emblemáticos de esta banda. Y estamos hablando de Queen's Ride. De su álbum Empire de 1990. Vamos a escuchar algo de esta obra maestra que está del 30 aniversario. Y podrás acceder.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 Realizados en nuestro merchan, Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Ajá, mi gente, estamos de regreso. Para los que nos acaban de sintonizar, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show y le saluda a su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas. A través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com con bases en San Juan, Puerto Rico, y simultáneamente estamos también transmitiendo a través de la Avanzadametallica.net en la República Dominicana. Pero también durante la semana estaremos retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show en diferentes partes de Latinoamérica y de Europa. Entre ellos tendremos a Cesar Radio Rock, que estará transmitiendo todos los domingos a las 21 horas desde Bolivia. Tendremos a Saltomataradiorock.com, que transmitirá todos los lunes a las 12 del mediodía desde España. Tendremos a MetalCorrosivo.com, que también estará transmitiendo todos los lunes a las 6 de la tarde. Desde México tendremos a Frecuencia Online Radio.com transmitiendo todos los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. Cesar Radio Rock.com, The Classic, to todos los martes a las 21 horas desde Bolivia. Tendremos a Radio Enigma todos los miércoles a las 13 horas desde Chile. Y e Spectro FM 98.8, todos los viernes a las 10 de la mañana, desde Corrientes, Argentina. Así que esas son todas nuestras hermanas emisoras afiliadas con nosotros, encadenados con Heavy Metal Bunker Radio Show, que estarán transmitiendo el programa diferentes días, diferentes horas, para que usted pueda sintonizarla. Así que un saludo. Bien grande a toda esa gente de Bolivia, de España, de México, de Argentina, de Chile, de la República Dominicana, de Puerto Rico, de Estados Unidos y de cualquier otra parte del mundo que nos estén sintonizando. Así que, habiendo dicho eso, vamos a lo que nos corresponde. Y en este bloque comenzamos con nada más y nada menos. Que con uno de nuestros cumpleañeros. Estamos hablando de la banda Queen's Ride. Que su álbum Empire, que fue lanzado en 1990. Esta semana estuvo cumpliendo 30 años. 30 aniversario del de,、eh, la, lanzamiento de este espectacular álbum. Y de ese álbum estaba compartiendo con ustedes lo que es mi tema favorito del disco: Anybody Listening. Un temazo, no solamente、eh, la canción,、eh, los arreglos, el sonido, pero la letra de la canción es simple y sencillamente espectacular. ¿Hay alguien escuchándonos? Así que esta,、eh, este tema quise compartirlo con ustedes de este álbum que está de cumpleañero. Pero después nos fuimos con otro cumpleañero. Sí, nos fuimos con la banda Wasp. Wasp en el 1984 lanza su álbum debut que lleva como nombre Wasp. Y esto、eh, fue lanzado el 17 de agosto de 1984. Y esta semana. Estuvo cumpliendo 36 añitos de lanzamiento. Parece que fue ayer. Yo recuerdo muy bien cuando salió este álbum. Y recuerdo un amigo、eh, que lo llevó, lo compró y lo llevó a, a la escuela. Y nosotros estábamos. ¿Quiénes son esta gente? Y esta carátula así tan, tan grotesca y todo este tipo de cosas. Ese era el álbum debut de Wasp. Y de ese álbum estaba compartiendo con ustedes el tema h e l i o n Uno de los temas más oscuros y más fuertes de ese álbum. Tema que me gusta mucho.、Eh, así que eso, eso. Teníamos a Wasp, otro de nuestros cumpleaños. Bien, pero también tenemos otro cumpleañero. Y estábamos hablando de Whitesnake. Whitesnake en 1989. Crea una alineación espectacular sin precedentes y lanzan el álbum Slip of the Tongue. De ese álbum se embarcan en una gira y en 1990 Whitesnake da un espectáculo en el Monster of Rock, el Live in Donington, y es considerado como uno de los conciertos más grandes. Que se ha dado en el Monster of Rock. De ese Live Donington, pues salió un álbum y salió también un DVD. Y esta semana se estaban cumpliendo 30 años. 30 años de ese concierto de Live in Donington, que fue parte de la gira del álbum Slip of the Tongue, que como les dije, tenía una alineación espectacular. Miren, David Coverdale, Tenían Rudy Sarso, Tommy Aldrich, Adrian Vanderberg y como si fuera poco, Steve Vai. Entonces es como que un super group que realmente en escenario simple y sencillamente eran e s p e c t a c u l a r Fue muy interesante porque para la celebración de los 30 aniversarios,、eh, Whitesnake hizo un, un Watch Party en YouTube donde iban a d a r el concierto completo. Pero antes del concierto hicieron un pre-show donde、eh, de manera virtual se、eh, pudieron conectar todos los miembros de esa alineación、eh, y estaban todos precisamente allí, estaban todos los muchachos. Y fue muy interesante. Durante una hora estuvieron ellos contestando preguntas,、eh, contando anécdotas,、eh, haciendo bromas unos con los otros. Una camaradería muy, muy, muy bonita、eh, 30 años después de ese espectáculo. Así que quise compartir con ustedes ese cumpleañero también.、Eh, White Snake de Life in Donington de 1990.、Eh, pero seguimos, seguimos con nuestro próximo bloque y vamos a seguir con los cumpleaños. e r Parece que este es el, el show de los cumpleaños. Y nos vamos a ir con un cumpleañero de una de mis bandas favoritas, si no mi banda favorita, estamos hablando de Black Sabbath. Black Sabbath en 1990 lanza un álbum que de nombre TYR, con、eh, nada más y nada menos que Tony Martin en la voz.、Eh, y este, esta semana, este álbum cumplía también 30 años. Así que los voy a dejar con Black Sabbath. De su álbum TYR, A No Mundi. There's a the glory, ride the days and sail the nights. When it's over, find the answer, running in the whispering rain. In a w o n d y can you wander? Till the thunder, l i f e for blame. Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Yes, people, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show y continuamos con este programa que, sin darme cuenta, se ha convertido en el programa de los cumpleaños. e r Eh, y es que esta semana hubo mucho, mucho cumpleaños de, de discos, de banda, s de canciones, de DVDs, mucha, mucha cosa, mucho movimiento. No sé si es el hecho de que, como no hay mucho concierto y no hay mucho movimiento en la industria, pues todo el mundo está recordando entonces los cumpleaños.、Eh, a veces los cumpleaños pasaban desapercibidos y nadie los identificaba, y ahora todo el mundo los está identificando. Eso está muy bueno. Eso está muy bien reconocer、eh, cuando estas obras、eh, pues、cumplen、eh, aniversarios: 10, 20, 30, 40 años de aniversario. Pues nos trae un poco de nostalgia y recordar esos momentos. Así que esto se nos ha convertido en el Happy Birthday Bunker Radio Show. Bien, en este eh, bloque, eh, pues volvimos con un cumpleañero. Estamos hablando de Black Sabbath. De su álbum TYR, que fue lanzado en 1990,、eh, estaba de cumpleaños de 30 aniversario también. Este álbum、eh, es el, lleva en la voz a、eh, Tony Martin.、Eh, Tony Martin grabó, grabó varios LPs、eh, con Black Sabbath. Este es mi disco favorito, en mi carácter personal, es mi disco favorito, aunque el Headless Cross. Fue como que el disco que más trascendencia tuvo y que más popularidad ha adquirido, en mi opinión personal. Este disco es mucho más oscuro, es mucho más.、Eh, no sé, me gusta más. Me gustan básicamente todos, pero este me gusta bastante.、Eh, y estábamos escuchando de este álbum el tema Anomundi. Así que ahí teníamos a Black Sabbath y a Tony Martin con T.Y.R. en su 30 aniversario. Bien, lo próximo que estábamos escuchando era la banda t h e m La banda t h e m de su álbum Manor of the Seven Gable del 2018. Estábamos escuchando el tema Circuit Walls. Y es interesante porque t h e m comienza、eh, como una banda tributo a King Diamond. Y eventualmente comienzan a hacer、eh, música original. Y aunque la música es original, en realidad el concepto es muy, muy similar a King Diamond. i n c l u s i v e、eh, la manera en cómo se visten, la escenografía y básicamente todo. Pues aunque hicieron música original, se quedaron con ese, ese concepto tributo a King Diamond. Y suenan muy bien, suenan excelentemente bien. Y esta semana、eh, lanzaron un comunicado de que van a estar lanzando un nuevo álbum、eh, que lleva por nombre Return to h a m m e r s m o i r Eh, que va a ser lanzado el 30 de octubre. Así que vamos a estar esperando ese álbum con ansias. A ver、eh, cómo está el pasado álbum. El Manor of the Seven Gables es muy, muy bueno. Vamos a ver con qué nos vienen en esta ocasión. Y cerramos nuestro bloque con la banda argentina Imperio. De su álbum l a t i n o a m é r i c a del 2010, estábamos escuchando el tema Roquear hasta morir. Imperio, un bandón del power metal argentino. Su más reciente álbum fue en el 2010, así que hace 10 años que no nos、eh, produce nada n nuevo. Sabemos que sí están activos, o por lo menos estaban activos antes de todo este lockdown de, de los conciertos. Vamos a ver con quién nos traen. s i vi que hicieron un. Eh, un video de estos de、eh, virtuales, ¿verdad? Donde cada músico está en su estudio y de, tocando una canción de su primer álbum. Así que sí, se mantienen activos, pero vamos a ver si nos producen algo nuevo, ¿ok? Bien, vámonos entonces para el próximo bloque. Y este bloque lo, vamos, lo quiero comenzar con un tema、eh, que esta semana salió nuevo. El pasado martes nos despertamos con la sorpresa. De que el grupo Hellstar、eh, estaba estrenando un, un tema nuevo, un tema que no se había promocionado, no se había informado de que eso iba a ocurrir, simple y sencillamente se informó en el momento en que se hizo el estreno en, en YouTube. Que el tema viene acompañado de un videoclip muy interesante y muy bueno, dicho sea de paso. El、Larry b a r r a g a n el guitarrista y compositor de este tema,、eh, lanzó un comunicado eh, explicando eh, las razones de esta canción y cómo fue que se dio.、Eh, y para hacer el cuento largo corto, en realidad fueron dos amigos en circunstancias diferentes, perdieron la vida:、eh, uno de cáncer, el otro de, de un stroke. Eh, mientras él estaba haciendo esta canción, que una de,、eh, la canción estaba dirigida a uno de ellos, y estos dos amigos mueren precisamente el día después que ellos terminan de hacer la canción.、Eh, los últimos arreglos los hacen en el estudio. Ya una vez han fallecido estas personas que tuvieron la oportunidad de poder escuchar el tema antes de fallecer. Para、eh, Larry. Este tema pues、eh, tomó mucho más importancia y un significado muy personal y muy importante para él, dando el, la, el significado de lo que es el Black w i n d of Solitude, que es el nombre del tema. Entonces, quiero compartir con ustedes este tema y me quiero tomar el atrevimiento y el permiso de Larry para dedicarle este tema a un gran amigo que perdimos esta semana. tan cerca como el jueves pasado así que black wings of solitud e quiero dedicárselo a nuestro gran amigo saúl negrón black wings of solitud e The shattered pieces that fell a p a r t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 We're back, people. We people. are back, back. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, mi gente, eso que estábamos escuchando en este bloque era nada más y nada menos que el más reciente tema de la banda Hellstar. Hellstar eh, lanzó, eh, tan reciente como el pasado martes, un nuevo tema, un single, de nombre Black Wings of Solitude. Eh, y lo lanzó a través de YouTube con un video, un videoclip、eh, muy bueno, dicho sea de paso.、Eh, lo que aparenta es que este tema va a ser lanzado en un álbum de 7 pulgadas con una segunda canción que va a ser un cover de Black Sabbath del disco The Humanizer. Este, así que veremos, s v e r a d A esperar que salga. Um, también se informó de que Hellstar pues, está preparando un álbum para el año que viene, pero que todo esto está en hold, esperando a ver qué pasa con todo esto de las cancelaciones y los hold de los shows y todo esto,、eh, ya que ellos entienden que lanzar un álbum、eh, que no puedan respaldar en vivo Pues realmente no es costo efectivo, y tienen toda la razón. Así que vamos a ver, me alegro mucho de que Hellstar lance esto. Eh, para que nos diga, estamos vivos y estamos esperando que todo vuelva a la normalidad para comenzar en vivo. Bien, después nos fuimos con la banda Wolf de su álbum Feeding the Machine del el año 2020, de este mismo año. Estábamos escuchando el tema Shoot to Kill.、Eh, Wolf, considerada como una de las bandas del de nuevo movimiento del de heavy metal tradicional o el New Wave of Traditional Heavy Metal. Pues este álbum está muy, muy bueno, altamente recomendable. Feeling the Machine, un álbum del e 2020. Y cerramos este bloque con、eh, lo más reciente, que es un single que acaba de lanzar la banda española Azrael. Azrael recientemente, en el 2019, había lanzado un álbum que llevaba por nombre precisamente el nombre de la banda Azrael. Sin embargo, Azrael ha, ha sufrido un,、eh, una alteración significativa en su alineación. Eh, actualmente, eh, ya Azrael no cuenta con、eh, quien fue su, su tecladista, tampoco su guitarrista, y cambiaron de cantante. Así que gran parte de la banda ha sido sustituido. Actualmente、eh, entró como nuevo guitarrista、eh, Alfredo Robles y como cantante. José Ángel Díaz, quien fue el cantante de la banda r a z o r Blade. El tema está muy bueno, muy bueno, me gustó mucho. De hecho,、eh, el cantante suena mucho mejor que el cantante que tenían antes. Una de las grandes críticas que se tenía del pasado cantante era que、eh, trataba de imitar demasiado a Leo Jiménez.、Eh, este cantante. Me gusta más cómo maneja la voz y me gusta más su, su timbre y su, y su capacidad vocal. Así que suena muy bien. Vamos a ver, dice Arrael que están preparando un álbum para、eh, próximamente, pero no dieron fecha. Lo que supongo que debe ser para el año que viene. Veamos qué tiene Arrael para nosotros en el próximo año. Bien, vámonos entonces r a p i d i t o Con、eh, nuestro próximo bloque, y lo vamos a comenzar con una de mis bandas favoritas del Doom Metal: Esto es Candleman. Que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l a s s i c o s la única y verdadera estación del metal en Puerto Rico. Desde el 2001, reconocida mundialmente, metalpr.com Heavy Metal Manchester. Por aquí es que estamos, en esta esquina es que está Heavy Metal Bunker Radio Show. Le saluda su amigo Dark Nerudas y estábamos escuchando un bloque que comenzamos con una de mis bandas favoritas de siempre, Candle m a s s de su álbum Chapter 6. Que fue lanzado en el 1992. Estábamos escuchando el tema The Dying Illusion. Este álbum es lanzado en el 92 y、eh, se lanzó en la voz de nada más y nada menos que de Thomas Bickstrom, un extraordinario cantante que estuvo、eh, colaborando con Candlemas durante este periodo de. e q u Más allá, Mark c o l i n s e fue y todo este tipo de cosas. Así que este era su, su aportación. Un extraordinario álbum. Un álbum que me gusta muchísimo.、Eh, no es uno de los álbumes de los que más se habla y de lo que más la gente comenta. Pero para mí es uno de los grandes álbumes de Candlemas. Bien. Y lo próximo que teníamos era nada más y nada menos que Memento Mori. Memento Mori de su álbum Song of the Apocalypse de 1997. Estábamos escuchando el tema The Thing You See en la voz de nada más y nada menos que de Masaya m a r k l i n Sí, ese mismo Masaya del que estábamos hablando que se había ido de Candlemas. Pues Masaya m a r k l i n estuvo durante un tiempo y grabó cuatro álbumes con la banda Memento Mori, que en realidad no es una banda de d o o m p Yo la considero más una banda así de, de metal un poco progresivo, aunque tiene cierto nivel de oscuridad. Era un, era un buen proyecto, una muy buena banda. Y ahí estaba Massa y a Mark c o l i n cantando con ellos durante un tiempo.、Eh, y cerramos el bloque con la banda Azeroth. Azeroth de su álbum Más allá del caos del 2018. Estábamos escuchando el tema Existir. Un bandón de cuatro pares. Un extraordinario power metal que toca esta gente. Me gusta, me gusta bastante la banda a z e r o Muy bien, pues nada, vámonos entonces con lo que ya se ha convertido en un bloque clásico. Vámonos con lo que llamamos el bloque candeloso de la violencia musical. Y nos vamos a ir con una de las extraordinarias bandas de l trash metal de New Jersey. Vámonos con Overkill.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 Ay, ay, ay, ay, ay, qué bloquetazo más agresivo y violento nos hemos tirado ahí. Lo que teníamos era candela musical en este ya nuestro tradicional bloque de fuego. Bien, este bloque lo comenzamos con nada más y nada menos que con Overkill de su álbum White Devil Harmony de 2014. Estábamos escuchando el tema. Armourish, un temazo de un muy muy buen disco de Overkill del 2014. Después nos fuimos con Anihilator. n De su álbum Anihilator n del 2010, estábamos escuchando el tema Cower. Un temazo de un muy buen álbum del 2010. Después nos fuimos con la banda Evil. De su álbum Five Serpent t h i n g Del 2011 estábamos escuchando el tema In Dreams of Terror. También un excelente álbum del 2011. Me gusta mucho esta gente de e b i k Tienen esta vibra del trash tradicional este de,、eh, de los 80, pero con cierto sabor moderno. me gusta Me gustan bastante. Y cerramos nuestro bloque con Forbidden de su álbum Omega Wave del 2010. Estábamos escuchando el tema Forsaken at the g a t e un temazo también. Así que ahí teníamos un bloquetazo de trash metal、eh, con bandas clásicas y bandas que no son tan clásicas, pero que están haciendo excelente música. Bien, mi gente, no me queda tiempo para más. Mi relojito de arena me dice que se me ha consumido los 120 minutos que me otorga Heavy Metal Mansion para Heavy Metal Bunker Radio Show. Pero lo bueno de todo esto es que el próximo domingo, a las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, regresamos. Con Heavy Metal Bunker Radio Show a través de Heavy Metal Mansion, metalpr.com y simultáneamente con la a v a n z a d a m e t a l i c a n e t en República Dominicana. También durante las semanas se estará retransmitiendo Heavy Metal Bunker a través de nuestras hermanas emisoras que se han encadenado con nosotros para difundir y predicar la palabra del metal pesado. Bien, mi gente, no se olviden también que todos los jueves a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, este servidor Dark Neruda se estará con ustedes a través de AZRackRadio.com con el programa AZ Loud. 60 minutos de puro metal pesado, de ese que le gusta a usted y me gustan a mí también. Todos los jueves a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. AC Loud a través de ACRackRadio.com y los viernes a las 2 de la tarde AC Loud será retransmitido a través de AsaltomataradioRock.com en España. Así que eso es lo que tenemos, mi gente. Yo los escucho la próxima semana. Espero de que tengan una extraordinaria semana, que trabajen poco y ganen mucho, que coman bastante y beban más. Recuerde protegerse usted y proteger a su familia. Mantenga un alto nivel de higiene, use mascarilla y mantenga la distancia de la gente que usted no conoce y de las que conoce también. Así que protéjase usted y proteja a su familia porque los queremos cada semana con nosotros escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Se despide su amigo, hermano Dark Nerudas. Hasta la vista, baby.